que es La Espera, eh, 54 15 33 78 66. Pasamos eh, a otro tema, nos vamos acá nomás al barrio, eh, nos vamos a, hasta Chacra Raíz para hablar con Anaí en representación de, de la Chacra eh, aquí en la localidad de Toay para que nos cuenten un poquito cómo andan las cosas por ahí, sabemos que hubo alguna asamblea durante esta semana. Anaí, buen día, Sebastián González te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Eh, Anaí, bueno, contanos un poquito cómo, cómo está Chacra Raíz hoy, eh, ¿en qué andan? Eh, bueno, eh, acá estamos como siempre, ya hace tres años y ocho meses. Uh -huh. Y bueno, hace poquito, hace más o menos una semana, una semana y días, eh, nos llegó una nueva notificación, que bueno, se la envían al abogado nuestro, que es Iván Alarcón, eh, con un movimiento judicial eh, del juicio que, que se activó el año pasado, el juicio sumarísimo por desalojo que inicia la municipalidad de Toay eh, Bueno, y él nos informa a nosotros de que le llega la notificación eh, y se acerca, bueno, tuvimos una pequeña reunión con él y nosotros contestamos, digamos, a, a esta notificación que es lo que nos daba a conocer es que se abre una audiencia preliminar para el día 18 ahora de junio. Eh, lo que el abogado hace es pedir la suspensión de esa audiencia eh, y bueno, más o menos estamos por ahí, digamos, <ríe> eh, con movimientos judiciales, digamos, en esa parte. Ah, muy bien. Eh, sí, eh, eso como para contar de noticia, digamos. Sí, sí, este... sí. No, aparte, no, bueno, es, es importante, ¿no? Eh, sí, sí. Porque uno piensa que eh, por ahí la situación ya está resuelta después de todo lo que han eh, tenido que pasar a lo largo de, de todos estos años, de todo este tiempo, eh, y bueno, vemos que no es eh, tan así, ¿no? que bueno, no. tienen que seguir peleándola prácticamente día a día. Sí, eh, es, el, es día a día porque vivimos y estamos acá y estamos en esto y, y es desde todos los ámbitos, digamos, o sea, desde lo personal, desde lo humano, desde lo más práctico y, y material, digamos, en la construcción. Eh, en lo ideal, digamos, de, desde, la, desde la huerta, desde el crecimiento personal, desde la crianza, eh, y también <ríe> seguimos eh, con estas cuestiones legales, digamos, claro. jurídicas. Eh, en este momento estamos en esta instancia, digamos, en la que se nos cita a una audiencia preliminar que, digamos, lo que haría es abrir el, el tema juicio por desalojo. Uh -huh. Lo que hace el abogado es contestar a esta carta pidiendo la suspensión de esa audiencia eh, y lo que, lo que escribe en esta carta, en la que le pide a la jueza la suspensión, es que bueno, de, le dé a entender y le deja digamos, como, como concreto que nosotros al ingre, al, al, en el inicio de esta acción legal que hace la municipalidad en contra nuestra, eh, nosotros ya estábamos sujetos al decreto eh, de Renavap, que es el decreto eh, que se sancionó en el 2017. Eh, que se promulgó, y en el año pasado, el 10 de octubre del año pasado, eh, se promulga la ley eh, de Renavap, eh, que entre lo, algunos de los artículos deja eh, explícito que el, todos los inmuebles que, que están censados en Renavap, que están relevados por los barrios populares, eh, quedan sujetos a expropiación, en principio en el artículo 2 dice eso, y en el artículo 15 dice que se suspenden por cuatro años eh, todas las acciones legales y procesales que puedan devenir en un desalojo. Entonces, por eso es que el abogado pide la suspensión de esta audiencia, porque esta audiencia lo que haría sería abrir el juicio Desconociendo eh, esto de... que, que te termine en un desalojo, digamos que es el pedido que hace la municipalidad. La municipalidad nos demanda para desalojar el lugar. Uh -huh. eh, eh, por... sí. Y esta es una ley que está a nivel nacional, que ya está promulgada, eh, que se reformó, eh, al principio fue la ley 27.453 y ahora es la ley 27.488 y en alguno de sus incisos lo que hizo fue reenumerar eh, cuáles eran los barrios que ingresaban dentro de este censo de barrios populares, en el cual Chacra Raíz es un barrio que está en ese inciso que es el inciso 10. Uh -huh. Nosotros entramos en esto, en esto de que no se puedan hacer acciones legales para desalojarnos. Eh, y es una ley nacional eh, de orden público, o sea que no se puede dejar eh, con, con invalidez esta ley. Eh, bueno, nosotros estamos ahora a la espera de la contestación judicial a ver si dan lugar a que se suspenda esta, esta audiencia. Uh -huh. eh, ¿Ven alguna posibilidad de acuerdo con el municipio? porque finalmente es quien podría, de, de alguna manera, eh, cortar toda esta cuestión de, de la pelea judicial legal. Sí, mira en realidad lo que por ahí nosotros entendemos, lo que nosotros entendemos es que eh, en un principio la situación inicial de Chacra no era la misma que es hoy, tres años y ocho meses después, eh, en esta cuestión de llegar a, a, a coerdos y ese tipo de cuestiones, porque siempre nosotros hemos estado, digamos, pidiendo incluso eh, un diálogo con el municipio, o con la provincia en su momento también fue. Este, y lo concreto es que nosotros hoy en día estamos, digamos, amparados por una ley y, y, que, y que ya por ahí excede un poco también, eh, incluso a nosotros mismos, digamos, el hecho de que estemos dentro de una ley que está a nivel nacional. Eh, esta ley, lo que, como te contaba, viste en el artículo 2, Lo que hace es poner a todos los inmuebles, digamos, que estén censados dentro de, del RENAVAP eh, como sujetos de expropiación, lo que quiere decir que el Estado de la Nación debería, digamos, como poder mediar eh, a través de la AVE, que es la Agencia de Bienes del Estado, y de la Agencia de Seguridad Social, eh, en este tipo de situaciones, lo que nos ocurre a nosotros. O sea, se, serviría como intermediario entre, en este caso, el municipio, que es en este momento eh, tiene la titularidad de la tierra en donde nosotros estamos habitando. Tiene la titularidad, nosotros tenemos el acto posesorio de hecho. Y nuestro acto posesorio de hecho en esta tierra es incluso anterior eh, a la titularidad que tiene el municipio, porque el municipio es titular de esta tierra hace un año y meses. Nosotros estamos haciendo posesión de hecho de esta tierra hace tres años, casi cuatro. Así. Eso es, una, es como un poco una contradicción, digamos, eh, si se quiere, en esta cuestión de que nos enjuicien por desalojo, digamos, porque nosotros ya estábamos habitando en el espacio cuando el municipio acepta la devolución de, desde la provincia, que la provincia le devuelve, digamos, este, eh, estas tierras a la municipalidad de Toái. Nosotros siempre vamos a apostar a que, que pueda puede haber una solución eh, y que pueda haber un diálogo y que, con, lo dijimos siempre, con un poco de voluntad política eh, se pueda solucionar de la mejor manera posible. Eh, así que íbamos a seguir siempre apostando a eso, eh, a acercarnos, a poder intentar eh, llegar desde la palabra y desde el buen trato eh, a a solucionarlo bien, digamos, o sea, el hecho de, de tener que estar todo el tiempo a la expectativa de, de estos movimientos judiciales es desgastante para sí. todos nosotros. Eh, nosotros no somos, eh, somos familias, o sea, tenemos niños eh, y somos personas de a pie, o sea, somos personas como cualquier otra persona que vive en su casita eh, y es una situación compleja, digamos fuerte de vivir a veces esto de estar siempre a la expectativa de qué pasa judicialmente y si tenemos que presentarnos, tenemos que ir si el abogado, que son situaciones que la verdad que a, a nadie le gusta pasar, digamos, pero pero acá estamos. No, seguro eh, y vivir con el temor del desalojo no, no debe estar bueno tampoco. Y no, este es son situaciones complejas, digamos, pero pero confiamos, confiamos eh, en que en que se puedan revertir también y que y que eso con un poco de voluntad eh, se puede llegar a una solución, siempre. No, lo, lo que sí está clarísimo es que ustedes van a, a seguir eh, defendiendo su lugar, ¿no?, como lo han hecho hasta acá. Sí, más más allá es... de estos embates de, de judiciales y estas cosas legales. Eso es una cuestión... Bueno, en algún momento cuando estuvimos eh, en la instancia penal, que fue la primera que, que atravesamos, eh, también lo dijimos muchas veces, eh, todas las personas eh, que nacemos en este planeta... Eh, tenemos derecho a acceder a un pedacito de tierra donde pararnos, donde dormir, donde comer, donde eh, desarrollar nuestra vida cotidiana. Eh, nosotros no estamos haciendo más que eso, estamos ejerciendo nuestro derecho de un pedazo de tierra. Eh, y es aquí donde vivimos y es aquí donde estamos construyendo, construyendo desde lo humano, porque estamos viviendo en comunidad, estamos tratando de generar un cambio. Eh, ...desde el trabajo interno, desde lo personal... Eh, ...y también desde lo físico en esta cuestión de la construcción... ...nosotros eh, con la ayuda de amigos, de familiares, de vecinos... Que, ...que siempre se han acercado y han tirado su buena onda... ...y su apoyo a este lugar... ...pero con el esfuerzo propio de cada familia... ...estamos construyendo nuestras casas... ...y personas que han conocido la chacra hace tres años atrás... ...vienen hoy en día a este lugar... Y, y pueden ver el cambio realmente que hemos tenido, porque hoy en día hay eh, 12 casas plantadas en el lugar, eh, con sus paredes de barro, casi la mayoría, en su totalidad, hasta arriba de barro, con sus estufas andando, eh, con sus canillas de agua andando, y todo eso es un esfuerzo propio eh, de este lugar. Eh, entonces, bueno, nosotros vamos a validar, digamos, todo esto que estamos haciendo, eh, todo este esfuerzo. Y, y pedimos eso, ser escuchados, porque eso, siempre la respuesta ha sido judicializarnos. Eh, yo creo que, eh, a ver, no estamos en igualdad de condiciones. Una persona que, eh, nosotros somos personas de a pie, y estamos hablando que los que están arremetiendo contra nosotros en este, en este momento es un, un ente municipal, eh, con todas las características que eso tiene, ¿no? Sí. Eh, no estamos en igualdad de condiciones para pelear contra el, contra el municipio, eh, y eso creo que ellos deberían de entenderlo, digamos, ¿no?, como políticos, como representantes del pueblo, porque nosotros somos parte de este pueblo, eh, y es por eso que pedimos ser escuchados, atendidos, eh, y, y que siempre, este, desde el inicio, lo, lo plasmamos. Nosotros lo que queremos es llegar a un diálogo y poder solucionarlo de la mejor manera posible. Eh, digo, de vuelta a esto de que no es lo mismo hace casi cuatro años atrás cuando todos teníamos una carpita y nos habíamos instalado en esta tierra, sí. a hoy en día que bueno, todos tenemos nuestras huertas, nuestras casas plasmadas y, y estamos, pero seguimos acá, digamos. Este... Sí, y, y no es, no está de más decirlo, perfectamente integrados a, a la localidad, a Toay. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Este, en principio mucha gente, el hubo al principio un rechazo, o sea, por ahí no tan eh, enteramente social, pero también entender esto de que en su principio no se sabía bien qué hacer con este espacio, porque, porque por lo general lo nuevo, lo desconocido, genera un poco de, de temor, y enseguida fue esto del, del juicio, un juicio penal, eh, nosotros salimos absueltos del juicio penal, eh, no se dio lugar al desalojo en ese juicio, que también se pidió el desalojo en ese juicio, y no se dio lugar al desalojo en ese momento, eh, hoy en día estamos en otra instancia en la que el pueblo nos conoce, la gente nos conoce, eh, sabe lo que estamos haciendo eh, y así también la municipalidad de Toay sabe lo que nosotros estamos haciendo y nos conoce. Eh, entonces ya al no ser algo para ellos desconocido, yo también confío y creo que todos los compañeros de acá confiamos en eso, en que ya al no ser algo desconocido eh, dejemos de tener ese temor eh, que ellos dejen de tener ese temor y realmente nos puedan ver con otros ojos. Eh, y saber qué es eso, no somos más que un par de familias eh, construyendo con esfuerzo propio sus casas, eh, apostando a cuidar este médano hermoso, este bosquecito, eh, preservarlo, preservar la infancia que vive acá eh, y que el trabajo humano es el trabajo más interesante que estamos haciendo, es el más difícil pero es el más interesante que tenemos y está buenísimo, digamos, que, que ellos puedan entenderlo de esa manera y que, y que tengan la voluntad de, de acompañarnos en este crecimiento, porque hemos realmente hecho mucho esfuerzo, mucho trabajo en este lugar este, y, y todo con esfuerzo puramente nuestro y de nuestros amigos y, y familiares que nos han eh, apoyado, ¿no? Entonces si por ahí tuviéramos también el apoyo eh, político, si se quiere eh, podríamos por lo menos estar más tranquilos en esta cuestión de no tener la mente tantas veces ocupadas en estas cuestiones judiciales claro. como, como algo básico, digamos ah. Exacto, no. eh, Anaí, muchas gracias, la verdad que es un placer escucharte eh, vamos a estar eh, atentos también desde Radio Kermés eh, a lo que pase el 18 de junio que es la, la fecha donde se ha convocado este, a esta audiencia eh, y por supuesto estamos eh, a disposición para difundir todo lo que vaya sucediendo por ahí Bueno, dale, dale, muchas gracias uh -huh. Un abrazo grande para todos y dale, todas ahí en la chacra dale, Hasta luego, dale, gracias. Hasta luego. Anaí de Chacra Raíz conversando con nosotros en Radiocracia en la mañana de Radio Kermés. 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Pluralidad de voces, información local y nacional, el repaso de la actualidad social y la agenda cultural. Todo lo que está pasando pasa en Radiocracia. Si hay una manera de despejarnos para poder entender... Ser si una manera de levantarnos para tomar el poder de nuestra vida. Ser si una manera de despertarnos.